Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite Dendeferrol. Opa, e benvidas ao espacio Informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite ferrol. Lembrade que tedes disponible o correo electrónico informativosfilispim.com para chegarnos os vosos audios e o buzón de voz que temos habilitado tamén na nosa web opaip.blogspot.com Agradecer como sempre as empresas, compas que participan esta semana e despois desta entradiña tan curtiña pasamos ao sumario deste boletín. Inauguración da exposición de Pedro Guimarei no Centro Cívico de Canido. Escoitaremos as declaracións de Tiago Ávila, activista brasileiro da Global Flotilla, cando se lle impediu entrar na Argentina polo goberno de Milei. Remataremos, como todos os boletins, coa xenda cultural para esta semana. A Asociación veciñal de Canido Asociación Sociocultural Muño Vento A Sociedade Deportiva e Recreativa de Canido Organiza unha exposición Conmemorativa sobre Pedro Guimarei Tende as entidades convocantes Informan de que este Vindeiro Pen Restete de Abril de 2026 As 19.30 horas No Centro Cívico de Canido Será inaugurada a exposición Sobre Pedro Guimarei Pedro Guimarei, escritor, jornalista e político Foi asasinado E paseado en Ferrol o 20.30 de setembro de 1936, a causa das súas ideas republicanas. A exposición estará para visita do 10 ao 20 de abril de 2026. Na inauguración contaremos con Antonio Casal, historiador de Ferrol Terra Antiga, que investigou a fondo esta figura, dende as entidades organizadoras convidan a toda a veciñanza a participación. Para a Radio Filispin informou Celia Fernández. O coordinador brasileiro da Global Flotilla foi detido no aeroporto arxentino eh, no día eh, 31 de, do pasado mes de marzo. Estivo retido, retido aí eh, 24 horas despois de ser separado da súa muller e a súa crianza. Este activista e coordinador mundialmente conocido por ser un dos líderes da flotilla del viðar ou da flotilla Gaza, pois eh, relata nunha pequena intervención que gravou desde o propio aeroporto como foi a súa retención e que o que iba a facer a Arxentina, que o que tiña pensado facer en Arxentina e, bueno, como, como pensaba sair desa situación creo que paga pena para Radio Filispín coitar as súas palabras eh, ao vivo porque é unha mensaxe moi moi cálida, moi tranquilizadora e cargada de esperanza Eh, o que transmite Tiago nesses momentos é eh, que, que o estamos conseguindo que hai que continuar facendo todo o que se poda eh, por Gaza e como nos vai nelo o, o noso futuro o futuro das seguintes geracións no, no planeta entón, por iso creo que é importante bueno, pues escoltar estes 10 minutos de grabación Informa para Radio lo que Cés que las personas que ustedes aman con quien ustedes comparten la vida este ambiente también yo soy thiago habla internacionalista socioambiista de brasil yo estoy hace cerca de 20 horas acá en argentina en un proceso de retención cuando intentaba llegar para hacer el lanzamiento de la globo sumut frutilia en argentina yo y tantas otras personas por el mundo construimos ese, esa acción directa no violenta, esa acción de solidaridad, esa acción humanitaria hacia Gaza para llevar alimentos, medicamentos y romper el cerco ilegal que Israel impone a Gaza por más de 19 años, que es parte de un proceso de genocidio, de limpieza étnica que se estructuró en un estado de colonización y apartheid, regido por esa ideología racista y supremacista llamada sionismo por más de ocho décadas. Es importante que nosotros movilicemos en ese momento. La situación de Gaza sigue con las peores violaciones. Es falso que hay un alto fuego, es falso que hay un proceso de paz. En los cinco meses de ese falso autofuego, más de 650 palestinos ya fueron asesinados por drones, por bombas, por tanques, por fusiles. La ayuda humanitaria sigue impedida ya. Una, un promedio de 200 camiones solamente entraron por día ya. Y ahora, en ese momento, hace casi un mes, la frontera de Rafal está completamente cerrada por Israel. Uh, Bueno, el acuerdo decía que 600 camiones deberían entrar en Gaza por día, eso nunca pasó. Y la ONU decía que 1.500 camiones deberían entrar para mantener la capacidad nutricional del pueblo palestino en la franja de Gaza. Entonces es una violación tremenda y la tierra sigue siendo robada en Gaza. Israel avança todos os dias com seus tanques, com seus drones, com seus bloques de concreto amarillos, gigantes e chama isso de linha amarela. Qualquer palestino que cruza essa linha é es assassinado imediatamente. E essa linha avança por cada calle, por cada bloque, todos os dias. E agora já está tomando 63% da terra de Gaza, que é tão pequena, tão chica que somente tem 365 quilômetros quadrados e 63% de iso já foi tomado. É eh, importante que nosotros denunciemos iso que passa, denunciemos os planes de los bilionários do complexo industrial militar que lucra con a guerra, de dos bilionários da Big Tech que tentan controlar as nossas vidas e que tamén lucran moito con essa guerra e con todo esse mundo distópico que queren construir, lleno de violaciónes. E, sobretudo, é importante denunciar os senhores da guerra, los criminales de guerra un forajido de la justicia como Benjamin Netanyahu forajido del Tribunal Penal Internacional por matar niños de hambre propositalmente muy importante que denunciemos el mayor señor de la guerra el señor de la potencia más peligrosa, más destructiva más eh, cruenta del mundo y de la historia que el complejo industrial militar de Estados Unidos, el imperialismo estadounidense, el señor Donald Trump un criminal de guerra, también involucrado en los arquivos Epstein, las peores violaciones que envengüenzan a la humanidad y que en ese momento intenta poner el mundo en una situación de destrucción completa. Nosotros venimos acá para hacer esta conferencia de prensa. Cuando yo y mi esposa entrábamos con nuestra niña de dos años, uh, ellas fueron permitidas entrar y yo no, yo fui llevado a una sala de migración con la policía y ellos dijeron que había una alerta internacional en mi nombre y ahí checaban muchas cosas me hicieron docenas de cosas biométricas también y me preguntaban mucho de lo que yo iba a hablar en esa conferencia de prensa querían saber el contenido yo dije Yo voy a hablar sobre la misión humanitaria que vamos a hacer hacia Gaza ahora. Yo voy a hablar sobre el papel del gobierno, mi ley, como cúmplice de ese genocidio. Y yo voy a hablar sobre el papel de la gente a movilizar, a hacer valer los acuerdos internacionales que Argentina firmó, como la Carta de la ONU, como la Convención de Genebra, como el Estatuto de Roma. Y que eso era un deber del gobierno, garantizar el respeto a los derechos humanos. Ellos obviamente se enojaron con eso, volvieron diciendo que era una orden de más alto rango de gobierno prohibir mi entrada, decir que yo no soy bienvenida a Argentina, que no me permitirían hablar en Argentina con el pueblo argentino. Y eso, bueno, eh, dijeron que era una decisión irreversible, tenemos una movilización grande en el aeropuerto de Perú diputados como la diputada Cele Fiero que está estado en nuestra otra misión de dirigentes sociales, sindicales de activistas, de periodistas eh, de gente de todas las partes que bueno, que apoya nuestra construcción que estaba ya se preparando para nuestra actividad de la Globosum en Argentina, que se indignó cuando vio esa violación pasar, porque tal fin gente, yo soy brasileño, yo, yo me voy de aquí hoy, pero ¿y quién vive en Argentina? y quien vive bajo las órdenes de ese títere de Estados Unidos, Javier Millet, ese fascista, de esa persona que se orgulla de ser un perro del lujo de Trump y de Netanyahu, de aceptar las más horribles violaciones del sionismo, desde la compra de tierras en su país a la submisión de tantas maneras en Patagonia, tantas violaciones, y que dice con orgullo que Argentina es el país más sionista del mundo. Lo que no es verdad en el corazón de su gente. La verdad es que en Argentina y en todo el mundo las personas pagan más caro en la comida por la guerra de Donald Trump y Netanyahu. Las personas pagan más caro en el transporte por la crisis de combustible también, de la guerra promovida por esos dos. Y el pueblo argentino no quiere de manera ninguna apoyar el renocidio contra el pueblo palestino. Entonces acá tenemos una inmensa solidaridad. De hecho, cuando yo estaba en la policía, tenían policiales incluso y servidores públicos en el aeropuerto con lágrimas en los ojos de decir, yo te apoyo, lo siento mucho que eso esté pasando contigo, tú no mereces pasar por eso. Y yo decía, yo estoy bien, no te preocupes, ustedes quien tiene esa batalla democrática en tu país que trabar, no te preocupes conmigo, se preocupe con las personas de Gaza. Yo quedé detenido algunas horas, gente, pero hay 9.000 palestinos en las mazmorras de Israel, 400 de ellos niños. Y en ese momento Israel aprobó la pena de muerte, no a cualquier ciudadano, a palestinos en esa tierra ocupada por más de, casi 8 décadas. Es muy importante que nosotros tengamos eso eh, muy claro, La persecución contra el movimiento de solidaridad con Palestina pasa en todas las partes del mundo. Nosotros tenemos siete compañeros en Tunisia encarcelados ahora por el gobierno también. Una persecución evidente de la flotilla. Son miembros de nuestro comité directivo internacional como yo y que han estado desde el inicio en el proceso de organización de la misión. Ellos quieren hacer de todas maneras para nuestra misión y nosotros no vamos a permitir. Seguimos movilizando, seguimos caminando, seguimos inspirando la gente de que el momento decisivo de nuestra generación llegó, de que nosotros ahora vamos a definir en las próximas semanas, meses, máximo años, lo que será el futuro de todas las próximas generaciones. Y nosotros no vamos a aceptar sermos gobernados por esos monstruos por esos destruidores del mundo y de la vida, nosotros queremos construir un mundo libre de la explotación libre de todas las opresiones libre de la destrucción de la naturaleza por eso somos ese movimiento internacionalista de masas, anticolonial antiimperialista antisionista que sí tiene una misión de barco ahora, pero que también tiene su convoy por tierra, pero que también convoca movilizaciones, protestas, campañas de boicot, campamentos, huelgas juelgas generales. Es un levante global lo que puede parar los planes de destrucción de esos países y de sus señores de la guerra. Nosotros no vamos a parar, no vamos a faltar con ese encuentro con la historia. Entonces, les agradezco mucho a todas las personas que enviaron buena energía, que se preocuparon eu estou bem, meus irmãos, minhas irmãs, isso não me afeta. Uh, obviamente que me molesta não estar com a minha filha, com a minha companheira, mas a pressão foi tão grande que eles tiveram que aceitar que eu não iba a correr o primeiro avião a Uruguai que queriam me enviar. Eu digo, que não, no que não iria, que não sairia de ali de nenhuma maneira. E eles uh, disseram, que você precisa para sair daqui? Eu digo, Yo tengo un vuelo a Barcelona mañana, a las 11 de la mañana, y yo me voy en ese vuelo. Uh, yo no salgo de aquí, no me muevo sin ver a mi esposa y a mi hija, despedirme de ellas porque yo voy a una misión importante, que es de alto riesgo también. Y yo estoy aquí con las chancletas de mi hija, y yo tengo que entregarla también. Y la entregué, pero olvidé de entregar su su juguete aquí. Entonces eso quedó conmigo, va a viajar conmigo. Ojalá hacia Gaza, donde romperemos el cerco y prestaremos la solidaridad que pueblo palestino merece. Yo les agradezco mucho por todo el apoyo, por toda la, la solidaridad. Nosotros estamos juntos. Un gran abrazo y vamos a cambiar ese mundo. Unha vez escoitados os audios desta semana, pasamos a Xenda Cultural. Presentación do libro Marxismo para armar a crítica galega, de Mauricio Castro, ás 8 da tarde no Centro Social Artabria. Concerto de Pulpa e Zabala na Salourania dende as de da noite. Pulse for Legacy, ás 12 menos cuarto, na sala RUM. O sábado 11, día de regaifan a Piruchela coa aseciación Bairraña Lameu. As 12 do mediodía, obra doiro reguefeiro con Marea muda es hecho xende e ás 5 e media da tarde proxección do documentario Regaifando con Pracer, con Raquel Doalle. Concerto de Izaki Gardenac na sala RUM ás 11 e media da noite. Con esto rematamos por hoxe. Grazas a todas por escoitarnos e por aguantarnos. Hoxe a despedida vai a cargo de Izaki Gardenac aproveitando o seu concerto na sala RUM. Isto é a Galdúa. Apertas para todas e saúde. Queñú va a tensar. tú a dá que surra. o soa curatzen diski sou la cousa soa da que